4.5 e coida que o aire me leva Niña lai chama por mi me note e da galena Lerón, Lerón, Lerón Lerón, Lerón, Lerón Lerón, Lerón, Lerón Lerón, Lerón, Lerón Lerón, Lerón, Lerón Lerón, Lerón, Baixamos a música e temos unha convidada especial chamase Carmen Albasiles moi boa tarde, Carmen Buenas tardes, Julio. Bienvenida, gracias. muchísimas gracias por atender nuestra llamada y felicidades, felici muchas felicitaciones, como digo, muchos parabéns, como decimos os galegos, decimos os galegos, porque eres a directora de Almatea Cultura, te entendido. Sí, sí, sí. Hacía eh, más de 23 años. Caray, desde desde 2003 lo lo, lo Exacto claro bueno a agradecerche muchísimo a, a, a tu mm, eh, bueno pues participación colaboración digamos en, en, en mi humilde programa eh, bienvenida por cierto yo quería hablar contigo de, de un detalle importante que bueno pues eh, te, te he leído un libro bueno un, un, un Un, un prólogo que, que tú presentaste que tú, tú te tienes en ese libro huellas de bueno de, de un tal antonio Álvarez me parece y que, y que me parece que bueno pues tú disfrutaste con aquel pgr o PRG 159 Quintarrio donsal no? sí sí sí sí la es que fue, fue una experiencia maravillosa mm. yo conocí a antonio por, por otras cuestiones mm. y nos invitó a conocer un paraíso terrenal ¿no? mm -hmm. y la verdad es que cuando llegamos a ese espacio que mm. a mí me recordó muchísimo alguno de los fragmentos de los fotos y las sombras Ajá. porque es efectivamente eh, eh, a ver las islas ¿no? el chino sí, y, y, y aparte de eso pues la, la frondosidad no Sí, sí, maravilloso porque además fuimos en un primer fuimos una vez en invierno mm. y otra en verano ¿no? y entonces es ver cómo es el mismo paisaje hace que de dos miradas completamente diferentes y claro, claro. además que de alguna manera te estaba acompañando también en procesos vitales no es lo mismo llegar en invierno que es recogimiento ¿no? a la, bueno, a, la, a la maravilla de, de la naturaleza en pleno verano en, la, en esa zona y cuando me pidió eh, que le prologase el libro Hmm. La verdad es que para mí fue uno no Porque yo conocía a Seraphina Me atendió en su casa Me acogió, más que atenderme Nos acogió sí. en su casa Con aquella es que generosidad era, era preciosa Era era una persona entrañable La verdad es que si nosotros estuvimos allí Mi compañero Armando y yo Estuvimos allí en una <risa> celebración Una vez que tenía allí además un, un campo de trabajo Ajá. y Ajá y dijo, "Este es de Cataluña, este es de Cataluña que venía papi." Pero Hollin era era, bueno, yo creo que se, se deshacía en elogios con, con, por las personas que nosotros yo, yo no, no la conocíamos de nada, pero parecíamos no sé, familiares de ella, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo estoy acostumbrada a trabajar diferentes proyectos con mujeres y especialmente con las mujeres que no han tenido una proyección social despacitada ya de mediamos mediática, pero que sí que han, realmente han sido motores de transformación de sus propios contextos. ¿no? Uh -huh. Y encontrar a, a Seracina y a las Seracinas del mundo uh -huh. es encontrar a mujeres de una modernidad, Que vista desde la perspectiva urbana nos sí, parece claro. extraña y sí, es justamente sí. lo contrario, han sido estas mujeres las que han sostenido durante siglos esas realidades ¿no? Rural 100%, y, ¿no? Algo, es decir de la tierra misma, ¿no? Efectivamente, o sea, nunca perdieron de vista que sus raíces eran aquellas pero que eh, generaban un contexto mental y emocional, y el caso es el Antonio ¿no? Uh -huh. Como alguien que nace en una aldea luego es capaz de y proyectarse profesionalmente como lo hizo y después siguiendo el, el ejemplo de su madre volver a devolver a hacer el retorno a la tierra mm. además en estos momentos que aparentemente estamos tan sensibilizados con el cambio climático el medioambiental y eso es algo que hemos hablado muchísima veces con antonio hay una frase que a él le gusta mucho que es pacta non verba ¿no? uh -huh, y es, uh -huh. efectivamente al final lo que nos resignifican son nuestros gestos, nuestros hechos uh -huh. no los discursos, ni los lemas ni, ni las pancartas ¿no? uh -huh. y en este caso Antonio como tanta otra gente pero Antonio es un claro ejemplo de ello uh, saben entender que la vida es un camino circular ¿no? uh -huh. y que si tienes la fortuna de tener determinados uh, beneficios en la vida, el mejor destino es devolverlo de alguna manera al, ter al territorio que era nativo o a cualquier otro, ¿no? Y cuando hablamos de territorio, también puede ser territorio humano, ¿no? Una comunidad, que el, en este caso también es así, porque no está solo el paisaje eh, uh, natural, sino que está el paisaje humano, la calidad de aquellas personas que te abrían sus casas, ¿no? Y te ofrecían que para era poco, pero yo cada vez comía el pan hecho de aquella manera me parecía un lujo de, de, tres, estrellas, de tres estrellas Michelin ¿no? claro. eh. entonces eso confrontar también esas perspectivas ¿no? uh -huh. nos estamos olvidando de, de la inmediatez por la inmediatez de, de la vida ¿no? por esto de más, más, más nos estamos olvidando de lo que son los vínculos que al final y al final de la vida y es un poco lo que hablábamos antes con lo de los acompañamientos a personas mayores la gente lo que echa de menos es la calidad de una mirada de una caricia de un acompañamiento de una presencia ¿no? sí, sí. Eh, como como experiencia particular que tú tienes con la atención precisamente a mayores y, y, y, y la forma de, de tratarlos bueno eso a ti pues te, te satisface enormemente claro sí, sí. mira yo trabajo ah, en, en las, con los diferentes agentes y en las diferentes dimensiones mm. porque además también es importante cuidar a quien cuida Ah, claro, eh, claro, claro, claro en una en una pirámide pirámide demográfica que se está invirtiendo los cada vez digamos vivimos aproximadamente más años pero también hay que dotarle de, de, de vida a esos años ¿no? y eso pasa por ese tipo por los cuidados el problema y digo problema entre comillas es que es algo tan crítico en nuestra sociedad que acaba siendo un nicho económico o sea alrededor de los cuidados Hay un, hay, hay un gran negocio ¿no? uh, yo también trabajo con personas que fueran profesionalmente a, a las personas dependientes mm. y esas personas también tienen muchísimas carencias porque es muy demandante muy muy desgastante y ¿Sí? uh, cuidar a las personas pues pues tengo un interés enorme eh, eh, hablar particularmente contigo porque yo estoy haciendo una labor de, de ayuda de, de, de bueno de compañía de, de amigo de, de, de eh, ¿Sí? tengo un, un vecino que, que se llama juan asensio y que, que estoy con él porque tiene tiene parkinson ¿Sí? rígido y, ¿Sí? y, y se me cae cada dos por tres y estoy con ¿Sí? él haciendo un poco de, de coaching y, y, y, y, y de De, de fisioterapia de, de, de, de... Ver, tengo que hablar contigo porque seguro que tienes cosas que me puedes ayudar sí. Mira, te voy a contar una pequeña deuda que me acaba de ocurrir ya sabes que estoy de, en, en viaje sí Pero un, un momento. Sí, sí, sí, yo claro, claro. estamos en es, directo, que, pues Es que estoy en el tren me están haciendo una pregunta. No. Ah, es que es una, no. este es el que va para adelante. Tenemos en directo pues una una llamada que estamos facendo con, con, con Carmen Alba, eh, que está precisamente nun medio de locomoción que le ah. eh, preguntanle, lógicamente o que estemos eh alargando que, que, que termine esa esa pregunta. Continuamos, ¿verdad? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, estábamos con los cuidados, porque sí. había alguien que eh, ese último el último que me llamara el Camino de Mancharrat y sí. el, si es que no es el adecuado, se queda quien me dio la esperanza. Sí, hablamos sí. estaba preocupada. ¿no? Vale, vale, vale. Pues, retomando el hilo, cuando venía por acá me ha llamado mi, perdón, eh, estábamos hoy a comida con mi madre. Mi madre uh -huh. tiene eh, problemas, no tiene demencia, sí. porque ya lo de la demencia se ni principio está ha descartado como como decirlo, como como un ¿no? Sí. Pero sí que tiene un problema vascular y eso le genera problemas de memoria. Estábamos retirando uh, los cartes de la mesa, me y me dice, ¿y mi ma y ma y mamá dónde está? Haciendo referencia a la suya. ¿no? Claro. Le han cambiado la medicación y ahora la tiene muy presente. Entonces, claro, si en esa realidad, ¿qué hace ¿Qué mm. le dices? Claro. ¿Cómo te comportas? Claro. Pero todo es que esté tranquila, independientemente... De la situación, ¿no? Uh -huh. Y eso no todo el mundo, porque es muy lo que te decía porque es muy cansado y a veces claro, uno se claro. siente desbobado y tiene actuaciones que después le embarga la culpa, ¿no? Claro. Pero, como todo, es entrenable. Sí. Es saber colocarse en esa posición tan compleja, sí. tan incómoda de cómo atiendes esa demanda de una persona que tiene más de 87 años mm. y que en ese momento quería ah. ver a su madre. Sí, sí, sí, sí. Cuando es consciente de que no está. Pero esos pequeños lapsos, el impacto que tienen, tanto en la persona que lo está que lo está padeciendo en ese momento, pero sobre todo en la persona que la está cuidando. Claro, cómo cuidar al cuidador. Exacto. Cómo generas ese espacio claro, de bienestar caray, en caray. el que el error porque nosmos todo claro también tenga cabidad claro, ¿sí? claro. pues pues tendré que echar mano de ti para que me ayudes a hacer cosas importantes con, con mi con mi grande amigo juan Encantada. Asensio de verdad Encantada. que sí de, de verdad que, que te lo agradezco muchísimo terminamos el, el programa terminamos nuestra co comunicación pero no nuestro nuestras conversaciones personales que haremos M a a aumentaremos en, en más ocasiones vale Muchísimas gracias por, por esta acogida y por esta bueno, pues, uh, pues, uh, maravillosa aportación. Gracias. Hasta otro momento, Carmen. Cuidaros mucho. Hasta Disfruta. Luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, queridos escoltantes, seguimos... con escuit... seguimos dándollese a coñecer parte de ese portalén que trexa vai a presentar precisamente no, na fundación a, a, Teatro a Fundación fundaciónlí en, en Vigo a partir das 20:30 eh, Toniño López díxenos que, que podíamos empregar o, ese seu disco portalén e eh, mm, de aquí uns minutiños falolles do, do que temos previsto para despois na segunda hora máis música Portalén adiante All right.